¿Eres joven? ¿Eres emprendedor? ¿Te gusta la aventura? ¿Tienes carácter de servicio? Esa es su oportunidad. Únete al grupo de voluntarios que partirá por todo Santander. c a r a v a n a de la Esperanza 2010. Cambiando el mundo, una vida a la vez. ¡Te esperamos!